Bueno, en principio muy preocupado porque lo del viernes no fue un hecho más, no fue un enfrentamiento con la policía, sino como no ocurría desde hace、mmm, varias décadas en nuestra provincia, la policía fue utilizada para reprimir、mmm, reclamos de índole social, reclamos de índole laboral. Nosotros decimos que las imágenes son contundentes. Heridos de balas de gomas,、eh, trabajadores afectados por gases lacrimógenos. Nosotros todavía tenemos golpes. Queda claro que funcionarios públicos, no solo provinciales, sino también en el orden local en esa municipalidad, pretenden encubrir su absoluta incapacidad para gestionar el Estado. Con la violencia desplegada, como ha quedado demostrado por la policía, pareciera ser que quieren un muerto en la provincia. Por eso es que nosotros hacemos responsable al Poder Ejecutivo Provincial, a la Justicia, a la Policía de Río Negro, por cualquier hecho que pueda ocurrir o por cualquier hecho que pueda derivarse. De ahora en más preocupa este giro ideológico del gobierno provincial que pareciera ser que está en consonancia con políticas que se han comenzado a desplegar en el orden nacional y que impactan muy negativamente sobre todos los rionegrinos. Ajá, eh, eh, cuéntenos, Aguiar, porque tenemos un, una descripción aquí hecha por Pérez Esteban de. Los policías heridos y toda la historia de lo ocurrido ese día allí, en, Contra e l m i r a n t e Cordero.、Eh, sabemos también que hubo balas de gomas para los trabajadores, que hubo gases lacrimógenos.、Eh, ¿Cómo están los compañeros trabajadores que sufrieron este tipo de ataque de parte de la policía de la provincia? Bueno, el día viernes y el día y durante el fin de semana se han tenido en varios casos que atender en, en, en, en centros. De salud p ú b l i c o s en los hospitales de la zona se han extendido por parte de los profesionales médicos todos los certificados que dan muestra de este salvaje ataque que realizó la policía para responder a la protesta de los trabajadores. Lo de Pérez Esteban no tiene sentido responder ni ponernos a la misma altura. Debe ser, tal vez, uno de los ministros más ineficientes que tiene. El gabinete、eh, provincial, sobre todo porque a las pocas horas de sobreactuar para intentar、eh, salir en los medios de comunicación,、eh, en, en, en el caso de Contralmirante Cordero, a las pocas horas tienes que explicar por qué alguien que cometió un nuevo crimen y asesinato se encontraba prófugo de la justicia rionegrina, alguien que tiene que explicar. El absoluto deterioro y crisis que atraviesa el sistema penitenciario provincial. Alguien como Pérez Esteban, que tiene que explicar por qué de los 1.300 millones de pesos que ingresaron a esta provincia como fruto de la renegociación de los contratos con las principales expresas de la región, el 70% de esos recursos millonarios fueron destinados, orientados a seguridad. Y a la policía, y tiene que explicar por qué eso no se ha traducido en una baja del delito. En la provincia de Río Negro, muy por el contrario, el delito ha aumentado. Más que declarar,、eh, más que hacer declaraciones públicas, cuando se es funcionario, cuando se tienen altas responsabilidades, hay que asumirlas y hay que trabajar, no solo hacer turismo por toda la provincia como hace este funcionario. Y por último, nosotros tenemos que decir muy claramente. Eh, violentos son los que generan la miseria, no son violentos aquellos que luchan contra ella.、Uh -huh. eh, Aguiar,、eh, en estos momentos el, el reclamo se traslada al municipio, va la ruta de nuevo, porque ustedes dicen en un comunicado que van a continuar la pelea. ¿Cómo va a ser la cosa? No, a partir de media mañana, si lo gustó la Asamblea, se vuelven a retomar los bloqueos sobre la ruta nacional 151 a la altura de Contra Almirante Cordero. En, en segundo lugar, Mm, existe una versión、mm, que, que, que, que, está, mm, que tiene bastante sustento: que la jueza que interviene en esta causa, que es Sonia m a r t í n del juzgado de instrucción penal número 2, con asiento en la ciudad de c i p o l l e t i en horas del mediodía se estaría dictando, mediante una resolución, una mediación judicial, convocando a las partes. Estamos expectantes de que eso pueda suceder. Recordemos que es escandalosa. La falta de intervención de la Secretaría de Trabajo de la provincia.、Uh -huh. Es decir, casi hay muertos en un conflicto sindical y esta Secretaría de Trabajo no interviene, no debe ocurrir, no solo en ningún lugar de este país de Argentina, sino en, lugar, en ningún lugar del mundo, que un organismo, su naturaleza de existir, como así lo fija la ley 3803, Sea la de intervenir a pedido de parte de oficio en todo conflicto de índole colectivo que involucre trabajadores precisamente、uh -huh. para defender sus derechos. Hemos denunciado penalmente a Miguel Contín y esperemos que la justicia actúe porque no hay caso más claro en esta provincia y en esta época de incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos que el de este funcionario al que los rionegrinos y las rionegrinas le pagamos un alto sueldo. Para que esté ausente de sus principales responsabilidades.、Uh -huh. eh, a ver,、eh, Ariar, ¿por qué no nos cuenta, especialmente para la gente que nos está escuchando ahora y que no conoce a lo mejor la magnitud del conflicto allí en contra e l Mirante Cordero y además porque tienen la versión del gobierno de que es como que ustedes reclaman porque, porque son porfiados, no más? ¿Por qué no nos recuerda cuál es el motivo central de los reclamos? Eh, sumado a lo que ya sabemos que hubo 10 despidos, no tengo entendido, 10 nuevos despidos el día viernes. Cuéntenos. Bueno, exactamente. Primero, me hace con esta pregunta pensar en el rol del secretario de Derechos Humanos de la provincia. Ah, que debía、una、estar regulado, una, ¿no? Con una secretaría también que debió haberse pronunciado luego de la actuación de la policía el último día viernes. Que debió exigir respuestas para esta demanda que tienen los trabajadores en una localidad de la provincia de Río Negro y también ha estado ausente. Digamos que tenemos hoy una Secretaría de Derechos Humanos que también depende pura y exclusivamente de las decisiones políticas del Poder Ejecutivo y no tiene ninguna autonomía para poder actuar en este caso de vulneración clara de garantías constitucionales. Y de derechos humanos esenciales. Lo primero que tienen que saber、mmm, todas las vecinas y los vecinos es que el, el intendente de Contralmirante Cordero、mmm, despide a trabajadores por el solo hecho, en primera instancia, de haberse afiliado a ATE. Es decir, que se inicia un proceso grave de persecución política e ideológica que no encuentra antecedente en nuestra provincia, pero que además de ello. No es compatible con el proceso democrático que llevamos adelante los argentinos durante los últimos 40 años. Se llevan adelante los reclamos y, como usted bien lo explicó, no solo se está reclamando la reincorporación de los trabajadores, sino que ha decidido el último día viernes despedir a otros 15 trabajadores que formaban parte de las protestas que ejerciendo el derecho constitucional de huelga. Estaban llevando adelante. Por lo tanto, el, esto fue lo que generó el, el, el episodio que luego terminó en represión policial, porque es como que a, al fuego se le ha e, e, echado n asta en vez de intentar apagarlo. Hay una serie de desaciertos políticos que son de una magnitud importante en el tratamiento que se le ha dado a este conflicto, no solo porque.、Uh -huh. No solo desde el poder político local, porque esto no es un intendente aislado, ni siquiera lo han asesorado、eh, convenientemente. Aguiar, pero sería interesante que t e lo contara por qué se inicia el conflicto. No, el conflicto se inicia porque este intendente eh, eh, despidió eh, trabajadores y de, por el solo hecho de sindicalizarse, pero además、eh, este conflicto se inicia porque la municipalidad de Contralmirante Cordero apaga los salarios más bajos. De, de, de toda la provincia, 3.800 pesos、eh, mensuales. Imagínense que está en, es un 60% menos del nuevo salario mínimo, vital y móvil que rige a nivel nacional. Los trabajadores están completamente en negro, se violan todas las normas en esta municipalidad, no hay aportes jubilatorios. Los trabajadores no tienen obra social, no tienen una administradora de riesgos de trabajo que los cubra en cualquier caso de accidente que pueda producirse. Por lo tanto, están absolutamente desprotegidos, pero se han advertido, además, serias y, serias y graves irregularidades que tienen que ver con que el intendente tiene bienes de su propiedad. Como son dos tractores y dos acoplados, y los tiene al servicio de la propia municipalidad, factura mensualmente en lo que nosotros creemos es un hecho de mucha gravedad que merece ser investigado. Se han juntado muchas cuestiones y nosotros creemos que, bueno, lo que falta aquí es estar a la altura de las circunstancias. Cuesta mucho creer que exista un gobierno provincial. Y, y algún, algún funcionario local que crea que con la policía van a descomprimir este conflicto. Este、uh -huh. es un conflicto de naturaleza y de neto índole gremial、eh, y que necesita de respuestas políticas que hasta aquí no han llegado.、Eh, Aguiar,、eh, por sus palabras, no habría trabajadores en blanco, entonces contra el m i a n t e Cordero, todos estarían en negro. Mire, debe, hay 12 trabajadores que están en la planta permanente, pero desde hace muchos años, el resto son todos trabajadores absolutamente precarizados en, en, en la localidad. ¿Y cuántos trabajadores, la en la, cuántos trabajadores hay en el municipio de Contralmirante Cordero? Mire, hay cerca de 60 trabajadores. ¿Cuántos? Cerca de 60, pero si tenemos en cuenta que ya el intendente ha despedido más de 25, prácticamente. Se ha sesanteado en estos días a más del 50% del total de la planta del recurso humano que tiene esta, esta comuna.、Uh -huh.